En Radio Puente Alto, 107.7 FM Guerreros del Arcoíris Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas Presentamos tu programa, Guerreros del Arcoíris Junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas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 de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo. Amén. Camisaraki, kilatanacas, Camisaraki, cuya, kitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la comuna de Puente Alto y sus alrededores. Y a través de... de la línea, ¿cierto? nuestro Nuestras plataforma que son Radio Chile, ubican Radio Chile, ponen Radio Puente Alto y ahí vamos a estar nosotros ahí entregándole todo el programa. de día que está además muy entretenido porque tenemos invitados, tenemos música, como de costumbre, un ratito para conectarse con nuestra Pachamama, ¿no? Voy a saludar a quienes hace posible la música y la producción del programa y en los controles. Además, el Gilata, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, Vicente. Bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Mira, yo contento eh, porque se hizo una actividad muy hermosa el sábado pasado en los 90 años del Partido Socialista, en el Teatro Palermo, donde hubo harta convocatoria. ¿Cómo todo eso? tuvo muy bueno, estuvo excelente, una presentación espectacular. Ya luego vamos a hablar de eso porque lo tenemos en, en pauta. Yo creo que en la segunda hora vamos a tratar de ponerlo. Pero además de tratarse de un acto muy trascendental de, de la vida y obra de este partido, también estuvieron invitados muchas autoridades, entre ellas la encargada de gobierno, o como antes le llamábamos la gobernadora, ¿cierto? Bueno, así, ahí también estuvo Bueno, vamos a la música. Les parece que iniciemos esto desde desde el comienzo de Chile. Vayamos a Arica, vamos a buscar a estos grandes de la música de allá, amigos de Guerrero del Arcoíris, amigos de la música andina, a la Pachamama, Arica Manta. Y nos vamos con esta hechizo de de amor, eso es, hechizo de amor, Arica Manta. Camanta con Hechizo de Amores Ya por ahí su pai también se metió, se metió. Bueno Así es la vida nomás, pues, ¿cierto? Eh, bueno eh, Ahora vamos a tratar de, de Ver cómo lo hacemos con el temita No, pero yo creo que se puede Con el O sea, tratar de conectarlo con el teléfono Con este A ver, inténtalo ahí Vamos a intentar Hacer algo Jam ah ya, ya ya, listo. Bueno, yo mientras tanto ya voy a voy a hablar de lo que fue este encuentro el sábado en el mítico Teatro Palermo, ¿ya? Eh, hacía mucho tiempo que no, por lo menos yo no entraba al teatro, siempre muy hermoso, siempre muy limpiecito. Aprochamos dar un saludo a la ADA, que es la encargada del recinto ahí Y también a la nueva directiva del sindicato número, sindicato número uno de papel eh, de la papelera sindi, Papeles Cordillera eh, Todavía no tengo la... la Alcancé a conocer a un, a un solo dirigente Pero ya me falta para conocer a los dirigentes de este tremendo sindicato que alberga a gran mayoría de los trabajadores de la CMPC de acá, base acá en Puente Alto y ahí estuvieron pues, estos amigos que queremos ver si acaso ahora podemos echarlo a andar eh, bueno ellos estuvieron con nosotros en esta, entre comillas, despedida del, del programa y bueno y quizá del... del, del de la cultura, del, de la, del arte peruano, y se llama Regresa. Espero que les guste. Eh, bueno, y desde de, de, de, de ese encuentro, que fue el sábado, vamos a extraer un, una micro microdécima parte de la presentación del grupo Maiscu de Puente Alto Gahí, con los sonidos de gran del gran David Ahumada ya que fue Guerrero Arcoíri fue el primero radiocontrol que tuvo este programa hace más de no sé cuántos años para no nombrarlo todo ya así que vamos a escuchar esta presentación del Maisku eh, en el Teatro Palermo eh, estaban bien emocionados los chiquillos porque bueno ese fue como su teatro de crecimiento de, de, de joven de volverse a reenconchar eh, eh, con amigos eh, puente altinos y también mucha gente que logró conocer la música de ellos así que bueno ahora es como esto es como el regalo ya el regalo para todos ustedes que nos están siguiendo a esta hora de la noche ya esta presentación en vivo que fue este sábado pasado en el mítico teatro Palermo de acá, de nuestra comuna Vamos a escuchar testo i buscando por que mi sudadios extraña tus besos de fuego Bueno, ahí teníamos a la agrupación My School, ya, que se presentó este sábado en el Teatro Palermo y, bueno, ahí con el sonido de David Ahumada, y salió, salió muy hermoso, ¿eh? Y bueno, para que lo tengan en cuenta también, porque estos chiquillos son de nuestra comuna y... y ya llevan bastante tiempo y están ahí guardando música, creando, para que luego poder sacar una producción que es lo que le ha costado bastante, pero... ...pero trabajando... ...eso es lo más importante... ...y... <coughs> ...quería quería comentarles... ...hoy día un poquito de... ...de... ...el cuidado que debemos de tener... ...ya que todavía no... ...no, no, no, no sabemos cómo se nos va a presentar... ...este famoso corriente del niño... ¿eh? Eh, ...se presume... ...este fin de semana... ...agua en Santiago... 16 centímetros, que va Santiago 16 es alto, ¿eh? y depende cómo caiga. Recomendaciones para eso es limpiar antes todo lo que es las canaletas, preocuparse de todo eso, que no vaya a ser que al mismo momento tengan que pasar vicisitudes. Y lo otro es recordarle a la gente que que hoy día está muy estricto, carabinero, fronterizo, ...y está cerrando el paso en lluvia... Eh, ...solamente a gente que, que son... ...que viven en el sector del Cajón del Maipo... ...así que muy atento a eso... ...no se vayan a quedar enreados por arriba... ...porque hoy día no falla la climatología... Eh, ...hoy día lo, lo, el, los satélites dan como un, un margen de horror... ...muy muy bajo de lo que podría pasar... ...así que hay que estar atentos... A eso usted sabe que Santiago pan de azúcar Con nada se moja Con nada Ya, muchos cemento Vamos a ir a la música con un gran amigo eh, Creo haberlo tenido también Lo que ha el arco iris Sí, sí, estuvo con nosotros Nuestro gran amigo Freddy Torrealba Que nos va a acompañar con un Y nos va a explicar además Nosotros le conocemos como Raco Y él lo conoce como Puelche Bueno, vamos a, a ver las explicaciones De ...de nuestro gran amigo... Eh, ...Frey Dorrealba. Vamos a escucharlo. Esta canción se llama Pueche. El es un viento que baja en el sur de la cordillera... como un huracán, pero sin cono. Siempre molina. Pero vuela, techo, bota árboles, hace olas de tres metros, en fin. Eh, no es que sea dañino, y fuerte. Y esta canción... ...yo le le asigno la fuerza de esta canción... ...a la fuerza que nos mueve por dentro de nosotros. A usted, a mí, a cualquiera, cuando hace lo que le gusta hacer. El niño quiere ser músico y la familia dice, no, hijo, estudia otra cosa. Con... Pero el niño quiere es porfiado y le va a dar, y le va a dar, y le va a dar. Entonces, otro quiere ser pintor, otro quiere ser artista, otro quiere ser lo que sea que quiera hacer y que haga esa fuerza que lleva dentro, creo que tiene esta canción. Como yo la hice, le puedo asignar esa ese valor. Entonces, para todos los porfeados de este mundo que hacen lo que les gusta hacer, esta canción. Y yo creo que todos tenemos parte de eso. Muchas gracias. Buenas noches una vez más. Rina, eh, el amigo del sonido. Gracias. Y a los que tuvieron la paciencia de quedarse con nosotros. Gracias, Chicoria. Melvin. ahí está Fredito Real oye maestro maestras ¿con qué estaba acompañado? Eh, Sánchez? Eh, Chicoria Sánchez Chicoria eh, Sánchez un, un, un gran guitarrista chileno igual eh, del grupo En Trama de ah, pues, verdad que tú tienes mucha relación con un esa agrupación sí, no. oye eh, bueno esta agrupación que vamos a escuchar ahora radicada por muchos años en alemania quizás quizás ya disuelta pero de esta pro, de esta producción que, que sacó el sello allere vamos a escuchar eh, tercio pelo negro con la agrupación ortiga Ahí teníamos a ortiga con esta muy hermosa canción un poco sacada el sarcófago si podría decir bueno con tanta con tanta música que ha nacido últimamente tanta gente tantos cultores tantos jóvenes que también participan de esta música y esta música no va a morir jamás porque muchos de los músicos comienzan a tocar en grupos andinos cuando después se proyectan y van y, y estudiantes Estudian instrumentación o, o terminan como profesor, que se yo, como intérprete de algún instrumento. En realidad la música andina da para eso. Así que tenemos patria por harto rato con esta música que de alguna otra manera interpreta los valores de nuestra Pachamama, ¿cierto? De eso se trata. Vamos a ir al, al recuerdo, otro vamos quedando con el recuerdo, pero en un recuerdo viviente, están sonando muy, mucho, eh, hoy por hoy, con una agrupación, con integrantes, nuevos integrantes, me refiero a la agrupación Coyaguara, que nos van a interpretar un tema muy conocido, pero esta vez cantado, me me, me creo que es en Quichua, y es porque Coyaguara estaba integrado también por gente... Boliviana no, no era solamente chileno Era una mezcla No sé ahora cómo extra Pero vamos a escucharlos Con este tema que se llama Balicha Balicha <risa> niña chai de veras, mai pirats cutanqui. Palitxalisapas miari, niña chai de veras, mai pirats cutanqui. Cos coraicunapi, niña chai de veras, batata su achà. Cosco ura jaikunapi, niña chai de veras, majtata su aixan. Cosco manchai arruzpari, niña chai de veras, y matat su anja. Cosco manchai arruzpari, niña chai de veras, y sa banka -ban Así arrá quilgero andino flor de la frontera Por valles montes quebradas quilgero que estarás haciendo Por valles montes quebradas jovita cusqueña que estarás haciendo Aïllantaracchururaima, niña chai de veras, chai liza pasniari. Kosko urai kunapi, niña chai de tanja. Kosko cuartel kunapi, niña chai de veras,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 par vai vaiใจ par vaiใจ tu ucha era era icha era Bueno, bueno, bueno, ahí estaba Coyaguara Con esta tremenda canción llamada Balicha ¿ya? Y como les decía al comienzo del programa Les teníamos una sorpresa pues, Como todos los miércoles eh, Hemos tratado de invitar amigos, amigas Bueno, tuvimos la, la participación del Club Andino Puente Alto Hace una semana atrás Contándonos todos los pormenores Está creciendo mucho el club Así que les mandamos muchas felicitaciones a estos chiquillos que hacen montaña Y esta semana estuvimos como les dije el sábado en el Palermo Y los vimos, pues los vimos porque ellos estuvieron ahí También participaron de este encuentro Y fueron invitados para este miércoles para conocerles un poco más Ellos son de acá, de nuestra comuna, ellos son de Puente Alto de, Provienen de una familia muy muy famosa folclóricamente en nuestra comuna Como son los Vasualtos Así, grandes folcloristas. Bueno, nosotros los que más conocemos es la Rosita Basualto. Le mandamos un saludo a la Rosita, pues ya. Y además aprovechamos a mandarle también un saludo sumándolo a la agrupación Kodachi. Ya, porque tiene un integrante que se llama Ariel Bravo, que está muy grave en el Hospital Sotero del Río. Así que les mandamos toda la fuerza del sol, todo el Nehuen, para la agrupación Kodachi y el Nelson Leal, para que para que pueda tener esta recuperación este chiquillo que también era amante de la danza. Bueno, están con nosotros la agrupación Sangre Andina de acá de Puente Alto. Ya están aquí con nosotros, ya luego los vamos a escuchar, tienen sus instrumentos, qué sé yo, viene con su mánager, su pro manager y su representante legal, vienen con toda la, la farándula. Bueno, vamos a conocer a su director y, y, que, y que también ustedes lo puedan conocer a través de del programa Guerrero del Arcoíris. ¿Cómo estáis, Fernando? ¿Bien, y usted, don Vicente, cómo está? Muy bien, contento de tenerte aquí de vuelta, pues, De vuelta aquí en Lo que reo el Arcoíris, pero esta vez como invitado. Sí, ¿no? agradecido como siempre. Sí, tantos oye, años pasando por aquí. Sí, bueno, pues, diga chiquitito. los años, no diga de... los años que me, me va me va a echar al agua. Oye, cuéntanos de Sangrandina. Bueno, eh Sabes, en Tagantina empezó el año 2006 si no me equivoco. Y era unos cabritos, ¿no? yo tenía cuánto, 15 años. Y, ¿Y ahora, y, y ahora 32 años. Todas unas vidas... <ríe> sí, y de ahí claro, tomando experiencia, estuve con el güey Nazarí y eh, que también aprovecho también el gato de agradecerle harto el me me llevó, me enseñó hasta cositas de las que de repente eh, no tenía yo la, la capacidad de repente de poder decirlo o de tener la la posible madurez de repente de poder enfrentarme a los mismos músicos de repente son menos mañosos ¿qué? y el gato igual pues, fue parte también fundamental en, la, en lo que yo estoy ahora también yeah. así que a le agradezco <risas> sí, yeah, y si de ahí de, de, de Guaynazariri pasaste a y después de Guaynazariri formé el grupo Inti Guayui, que ahí estuvimos traños tocando con los chiquillos, y ahí se vino eh, José Miguel que de San Vicente Tahuataua y Octavio que de, venía de Peumo y ahí formamos el grupo con ellos estuvimos tres añitos, ahí fuimos a tocar a Temuco estuvimos en Temuco, en Freire y nos fue súper bien con ese grupo salimos harto al lado a tocar a Cona también nos presentamos cuando estuvo el Conacín y nos fue súper bien y después de eso nos tomamos un receso los chiquillos ya después ellos hicieron de la suya eh, todo ya con hijos, todo preocupado de su familia Y, de, y se fueron a vivir fuera de la cabo pues fuera de puente entonces como éramos todos aquí mismo con al final que con mi hermano y yo no quedamos los dos y, y aparte que ido mal también la experiencia también en ¿no? todo, todo lo que es la música yo llegaba y tocaba más pero no no, no, no tenía la bastante de madurez como la que, la que hay ahora Qué el bueno. trabajo musical que tenemos así que eso es, es ¿Y, y San hoy día está compuesto Hoy día San Grandina está compuesto con Nicolás Que es mi hermano a el, primera guitarra, el primera guitarra del grupo eh, También Rodrigo Ortiz Que es la parte del bombo El bombero que ha sido un gran y fiel compañero En esto, todo este camino de la música antina Fundador también del grupo También como lo, que, como lo es Nicolás y, y ahora que se integra Adrián Adian y Hof Hernández y Franco Zapata. ¿Y cómo llegaron ellos a, a la agrupación? Eh, con los chiquillos con el Hof yo lo encontramos en el, en el bingo del Chain, que pa de cance sí. eh, encontraba en el bingo y, él, y me me, me, me dijo que igual quería tocar conmigo, que más adelante la música y ahí empezamos a conversar entre nosotros dos. Y ahí fue la buena onda por el Facebook y el contacto y le, le conté del proyecto también andino y llega todas conmigo así que sí que sí que sí de los chiquillos también así que quiero mandarle saludos a ellos también si es que están escuchando ¿Ya ensayaron? No, todavía no. No, estamos recién, sí, es, es, es como es un adelanto que les estoy contando ah, ya, ya. Ya. Ojalá que llegue. Sí, no, si sí, lo van a hacer los muchachos, así que Oye, yo los veo con instrumentos aquí, tal charango, tal la zampoña, la sicuspusa, sí, trajimos... la sicuspusa, ah, que hablamos como, como andino y la quena, y el quenacho, sí, para, para ver si o... pero sí. claro, ustedes todavía están como muy nuevitos, no tienen un material, y, como que, para, claro, y pero... este, este tema que vamos a tocar ahora, esto es de lo nuevo, de lo, eh, yo ya los antiguos están, están ya más viejitos, están atrás. Y este, este, los temas que le voy a tocar yo ahora están, están, recién están, se están trabajando. Ya, bueno. Que, Entonces vamos a escuchar a la Sangre a... Andina en vivo y en directo. Para toda la gente bonita que nos escucha allá en San José de Maiz, por los hermanos Orellana, el Daniel de Champs, acá. <coughs> la Paulita que está escuchando tratando de escucharnos por allá en Rascagua, viene recién bajando del cerro. Y mucha gente escuchándola hasta ahora. Así que vamos a escuchar a... A todos juntos aquí con sangre andina de Puente Alto. Muchas gracias. Este, este es un ritmo de todas y lleva por nombre Quiero Quiero Quererte <música> muy hermosa la interpretación pensando que ellos todavía le faltan músicos, imagínense cuando usted con toda la agrupación eh, felicitarlos po, chiquillos porque la creación es algo mucho más hermoso todavía sí, sí. Eh, y sobre todo en la música andina porque la música andina, bueno, hoy día ustedes ya, antiguamente era más difícil poder captar los ritmos, hoy día se, se manejan súper bien, ya, sí, ya este sí, es una toa este un, qué sé yo, un baño eh vaya no eh, tutoriales también que explican claro, los hoy los día hoy hoy día no la la la, ritmos, la tecnología nos ha acercado a muchas cosas pues sí. me imagino que a ustedes también les ha ayudado. Vamos a vamos a hablar con el Nico, ¿vale? Vamos a darle el micrófono al Nico para que nos cuente esta experiencia de estar acá con Sandra Andina, ser fundador de un grupo, tocar con un hermano porque a ese también a ese Uno, cuando toca con los hermanos, medio pelea por ahí sí. también. Sí. No, no, no. Entonces, no, no es el caso de aquí de nuestros compañeros. No, ¿Cómo no, estáis, Nicolás? Muy bien, ¿y usted? Estamos contentos <risa> de que estén aquí eh, por primera vez. Bueno, sí. tú por primera vez, pues. Sí. Pero con Sagra Antina por primera vez. Sí. Bonita interpretación eh, de lo que acaban de hacer. ¿Y cómo ha sido este andar en la música antina, por bueno, Nico? Bien, bonito una experiencia nueva con mi hermano porque yo igual, empecé con la música con el Inti Guanyui también sí. Sí, y ahora después de un tiempo se, se deformó el grupo empezamos a salir los dos solos y empezamos hace poquito a formar el Sangre Bueno, pero yo creo que los grandes grupos como los Jarcas y ocho y otros tantos más tienen que ver con la con, la, con el enganche imagínate en la familia porque ustedes prácticamente viven juntos ¿cierto? Sí. entonces el verse todos los días él puede decir, ya chiquillos, así como los Beatles vamos, ojalá de afuera sea sí. vamos sí. al estudio a grabar inmediatamente lo que hemos sacado, sí. pero algún día va a pasar, porque ustedes son muchachos muy jóvenes llenos de, de energía eh, yo los conozco los conozco desde hace tiempo y, y dejaron grata sorpresa el sábado con la gente de MySquad eh, sí, bueno. se sorprendieron los chiquillos al verlos tocar incluso ah, bueno. hay hasta una invitación por ahí, Nicolás sí, sí, ahí llegamos a un, un acuerdo <risa> un acuerdo algo, comercial algo se está, se está conversando. qué bueno, sí. sería sería ojalá bonito y todo... muy hermoso poder juntar dos agrupaciones para sí, hacer un bueno. tema, sí, un, un tema que así que ojalá que lo podamos ver eh, este tema Canelita tocado por, por San Grandina y Maesco qué bonito sí, sería. Sí. Qué sí, sería oye, eh Y también traen representantes ¿tú? el representante sí, ¿cómo sí, se sí, llama? el Representante París, el Ah, ¿cómo se llama el representante Daniel. legal de, de aquí si ustedes chiquilla y chiquillos quieren contratar a San Grandina tienen que hablar con Don Daniel. Ah, Daniel. Sí. Daniel. va con el micrófono. Daniel Pino. ¿Y acá el no, él, él no viene a acompañar, siempre está con los otros, como el Nico cuando salía conmigo. Ya. Y ahora era acompañar a su hermano. Entonces lo estamos incentivando igual. Y, y, y también está tocando ¿no? instrumentos. Y esto, la guitarra, es sobre zampoña también. Mira, y aquí pues esto, hablar algo de zampoña. <ríe> no, no ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. hoy día te dio vergüenza escénica, <ríe> pano, pánico escénico. Dejó un bueno. tiempo de tocar, porque estuvo un tiempo, cuando estaba más chiquito tocó harto. ahora, hace un tiempo le, no, no quiso motivarse mucho, así que... Oye, ¿y ahí termina no, no, no, la familia? ¿Termina la familia? ¿O hay eh, más? Tengo uno más, quien más chiquitito Que está en Puerto Varas con mi papá Que a Procho manda un saludo a mi papito está en varas. Y tu papá también tiene que ver con la música o? Y mi papi sí, mi papá tiene su mariachi Allá, ¿cómo se llama? Los mariachi varas de allá de De Puerto, de Puerto Varas Los mariachi varas de Puerto Varas Originales, ¿ah? Y, ¿eh? y, sí, y allá está mi hermanito chico Que era el menor, la guaguita A Procho también manda un saludo, mi hermanito Mauro Mauro Basuarto, claro, así que él la babuita, él es, él es la babuita, así que con él se terminan los hermanos. Ya, pero <risa> imagínate, <risa> tenís te, tení ya dos hermanos y, y el que llega, si ya tienen el grupo listo, ya. Pues. Sí, sí, no, aparte que bueno, mi hija también, que le gusta cantar, también le gusta mucho la música, ese día me acompañó, al, también al proceso de cantar mi hija, y mi hermanita chica también, de tu mamá, fue mi mamá, mi abuela, fueron mi tía, mi prima estaba de, de cumpleaños, imagínense y y fue celebrando el cumpleaños en Palermo para ir a verno igual. Así que también le mando saludos a ellos nos, ¿Y, y tu abuelita está, está, está, está de cumpleaños. Y mi abuelita María está de cumpleaños, claro. La abuelita sí, María. La Oye, ¿y si le ponemos, y si le ponemos un tema a la, a la abuelita María, qué te parece? Ya, ¿Te gustaría? Qué la abuelita María le gustaría un bolero. Yo creo que sí. Sí. Pongámosle sí, un bolero. Ahí le están acelerando el cumpleaños. Oye, con, lo, con los mentados del, de Valparaíso, ¿cómo se llaman? Los boleristas, eso es bueno. Pú. Los cracks, los cracks. Los cracks del puerto, compadre, los cracks del puerto. Búscalo, búscalo, búscalo. Se lo vamos a dedicar a la marita que, que está de cumpleaños. ¿Cuánto cumple la está marita? Un número súper bonito. ¿Qué? No, cumple 69 años mi abuelita oh, Es jovencita Es jovencita mi abuela Uy, sí. si le cantaba cumpleaños Estará escuchándolo, ¿no? Eh, yo creo que sí, porque yo le mandé el link y todo Igual estoy grabando caso No, pero le vamos a dedicar mejor Porque nos va a salir mejor así Entonces con el, con los crash del puerto Para la Marita en estos 69 años María Peña La señora María Peña De acá, de Puente Alto ¿De qué sector? De la Villa Tornal 3 Mira, bueno, llega a dar set solo nombrarlo Ya pues, vamos a escuchar entonces a los cracks del puerto Con este canción que lleva por título ¿Ah? Según tu punto de vista Yo soy el malo en tu novela, el gran tirano, cada cual en este mundo cuente el cuento a su manera. ser mí tenebrosos comentarios después de hacerme sufrir ere peor de los carvario de dista Dios su El villano en tu novela El gran tirano Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera. Penebrosos comentarios, después de hacerme sufrir, eres peor de los carvales, según tu punto de vista, yo soy el malo. Desten Fillo que en salió ganando Fillo yo ens salió ganando Fillo que ens salió ganando. Ah, y ahí está el bolero para la señora María que está de cumpleaños que nos está escuchando ahora sí, pues, señora, señora María, aquí, aquí su, su sus nietos están afinando los instrumentos para cantarles el cumpleaños feliz vamos a ¿Ah? una cantada a la casa ahora, cuando... ahora, ahora van a pegar en la pela los nietos afirme señora que van con harta dice sí que están listas la sopa y pa. oye, hasta rico este fin de semana vamos poder comer sopa y pa pasar Sí, porque va a hacer frío Y va a llover Oye, ¿hay algún temita preparado más? Sí, hay otro más O un par más Ya, sí Tenemos sí. los instrumentales en Chalango Ya sí. A la peler, Fernando ¿Qué? Que no Con mucho respeto Yo no soy charanguita, pero... No vota mucho tiempo esto y sí que lo, este, este lo con mucho respeto al Chancho. Ya. Que... hagámoslo, hagámoslo esto en homenaje al al al <coughs> Chanchoman, al al Che, ya. Sí, al que seguro que en cualquier parte por ahí nos no, no debe estar escuchando y nos debe estar así echando la así fuerza. De padre de casa, que ya por nombre estación de otoño. Oh, mira, qué mejor. buena buena bueno. y bueno esto es la música de nuestra zona de puente alto de, de la provincia cordillera eh, jóvenes jóvenes chiquillos, nuevos bueno sabia es bonito escucharle es bonito verle crecer crecer en la, en la música y cuando hacen esta música cuando ustedes se dicen escucha cómo lo hago quién tiene la idea que tú ¿qué haces? ¿Cómo, ¿cómo va distribuyendo? a ver Fernando cuéntanos un poquito porque trabajar con el hermano es sí, interesante es, es bonito igual como nos conectamos porque eh, los temas siempre empezamos como, como que creamos el final de los temas y empezamos de ahí ¿cachai? de atrás y, para y, sí es de atrás para adelante siempre pero no nos damos cuenta, empezamos a darnos ideas o de repente ya están todos que vamos escuchando el tema, uh mira aquí le ponemos aquí falta algo para poder agregar Entonces empezamos a buscar el, Nico a buscar el punteo ah, y Aquí encajamos bien Y ahí empezamos a juntar entre los dos ya el tema y, Pero fue una, una, una, una conexión eh, Súper bonita que tuve con él Así como que no nos afetamos bien Tú, también, tú le fuiste enseñando maestro. Sí y, y el Nico toca súper Él es un maestro en la guitarra sí. Y yo lo que, lo que toco nomás yo, Y él le da su, su toque pues Él, él sí. le hace cantar Felicito la guitarra Nicolás, De verdad eh, Puente Alto, Tierra... Para que tú sepas tierra tierra de, de, de guitarristas, sí. Puente Alto, sí, cuna de guitarristas. Por ejemplo, eh, acá en Puente Alto, eh, para que tú sepas eh, la historia de los guitarristas, voy a nombrar, se me van a al barrio afuera, así que discúlpenme, pero de los que la memoria me da. Palmenia Pizarro, gran bolerista, guitarrista que ya desapareció, pero era puentealtino. Eh, ¿Cómo se llama este? Douglas Douglas Tiene un guitarrista puentealtino también sí. ¿ah? eh, Otro otro famoso guitarrista Un poco más electrónico Le aprovecho mandar un saludo A Carlitos Portogón Guitarrista de Salo Reyes Por mucho tiempo O sea Puentealto Tierra de guitarristas Y ahora aquí ha engendrado Puentealto a Nicolás ¿Y cómo fue eso de llegar a la guitarra? Es un, un instrumento tan popular ¿Y cómo fue eso tan famoso, pero tan difícil de tocar sí, cuéntanos sí. un poquito cómo es la metodología tuya a ver, a te levantás está... y te acostás con la guitarra sí. <risas> bueno, me empecé a acostar la guitarra viendo a mi hermano bueno, mi papá, guitarrista también sí. guitarra clásica él estudiaba también guitarra y un día así mi hermano tocando un bajo que... Me abajo y me gustó tanto así como sonaba Le dije, ah ya, ya le, le pedí a, a mi hermano Hágalo, hágalo Qué bonito, eh Faltan las voces aquí, ¿no? Fíjate que tiene historia eso, eh ¿Sí? Te voy a contarte una anécdota Mira, nosotros éramos un grupo que formamos hace muchos años allá en la Pedro Aguirre Cerda En la población Pedro Aguirre Cerda acá de Puente Alta, ah, ¿ya? Ahí eh, nos juntamos igual que ustedes, pues o sea, como cabro a, a tocar instrumentos y bueno, de ahí nació el, el José Luis que hace poquito que, que dejó los Yapu. Ah, eh, está sí. también estaba ahí el Mauricio Novoa que era intérprete de viento y lutiér sí. también. Rolando Pérez, que gran charanguista, director de Coyayuyo y qué habla. Mira, de ahí nacimos, entonces eh Hicimos un, un, un, un grupo de 4, de 4 o de 5, ah, eh. original de la música andina, ah, bombo, charango, quena, uh, zampoña ah, y guitarra. Eh. Y fíjate que ese tema que tú estás tocando, nosotros lo veníamos a comprar el pan acá a la panadería a la chilenita, a la chilenita ah, y nos veníamos a pero los canos, ah, sí? ah, pero ah, no ah, ese, ¿eh? no ah, ese, sino que el no, no, sino ese ¿El otro que dice? De Violeta Parra, no, no. parece... Laray, laray, lara... Laray, laray, lara... Y veníamos cada uno en sus voces. ¿Cachai? Y la gente nos miraba y diría, pues están los callos, locos, <risa> pero era nuestro hablamos. Sí, nosotros bueno, pues, igual que... también lo continuamos con los chivios, entonces, Ahí, pues, a todas las veces iguales. Te el micrófono porque no te escucháis, pues, así que <risa> cuando queráis hablar, me decís para que te escuchéis. Que nosotros igual que chivios, tema, pues, los... lo, lo, con el chivios también entraríamos ese tema. ¿Ustedes con el grupo? Sí. Bueno, también hay una anécdota de, del, del Benjamín rico del Guamari, con el peteco. El, ellos iban a comprar, me contaba el, el Indio Min, e iban con la zampoña a comprar el pan. Entonces, todo el camino tocando zampoña. Obviamente que hicieron formaron esta agrupación Guamari, un tremendo, tremendo grupo, pero nace jugando, jugando. Que es un poco lo que hay que hacer con los instrumentos enseñarle a los niños sí. a poder jugar con ellos ya como le pasará a le agar, saben, le agar, a los niños que no saben ni cuenta cuando darán bolitos. Sí, cuando ya empiezan a tocar. Cuando ya empiezan a, la... a tocar. Claro. A mí me miran como que era era un juego para mí Cuando yo veía a mi papá que tocaba música andina. En entonces todos tenían esa imagen de que era era para mí era un juego y si supieran las ganas que tenía en ese momento a ti son las mismas horas, justo pues en no. Sí, tú, tú has sido una persona muy constante en esto de la música sí. eh, y un progreso imagínate escucharte tocar las quenas que son que no, nunca había tocado claro, Pablo, y... y las quenas que son instrumentos difíciles no son fáciles ya así que eh, mucho futuro para sa grandina ojalá gracias. que los nuevos integrantes tengan un hagan un, un bueno conglomerado El elhop sí. es un gran músico ya y Eh, sí, es chico, ellos bueno, ellos, yo los respeto, ellos, hartos, ellos llegan ellos hacen música todos los días así que sí. están vinculados con la música así que yo creo que eh, Sangre Andina va a dar harto que hablar ah, harto que hablar oye eh, pero ustedes dos tienen hartos repertorio me imagino viviendo juntos si, sí, sí. el disco va a ser de 10 temas, nosotros ya llevamos imagínense 6 temas de maqueta que están grabados Y estos temitas que le estamos mostrando ahora que estos van que todavía no están ni lavados nada. Te están o mostrando sea, recién, o sea, o sea que nosotros la so, Tenemos la primicia, ¿no? si sí, la primicia, claro. Esta noche es como es primicia para, para sí, lo temita, y ahora después más el último que le vamos a tocar que se llama Eterno. Eh, ese también va a ir en el disco. Y estos son los tres temitas que le veníamos a mostrar. Oye, este Teterno, cuéntanos un poquito. De ah, Teterno, eh, lo que pasa es que este tema me, me inspiré en la pena de mi madre por la pérdida de, de su papito, mi tata que está en, en el cielo. Y ¿Cómo se llama? Eh, Aldo Duque. Aldo, Aldo ya. De la tata Duque que le decíamos nosotros. Y, y yo en base a esa pena, eh, yo también tengo a mis, a mis abuelos que están en el cielo. Y le agradezco la vida que tengo a mi abuelita que está viva todavía Que la puedo disfrutar a ella que Es la única que me está quedando La única, así que La amo mucho abuelita que se si me está escuchando Así que me están escuchando sí. y, y en base a eso Yo a mi, a mi abuelo todavía Hasta el día de hoy hablo de ellos de repente, Y lloro, lo extraño mucho todavía y, y de repente yo creo que esa es la pena Más grande que uno nunca cierra Cuando se parte el ser querido y uno queda con esa diría que más quería es una pena pero muy grande que queda uno, sobre todo cuando claro, los familiares han tenido en tu vida han marcado una historia, una sí, historia sí. de vida porque una historia de también de enseñarle valores, por, claro porque ustedes jóvenes como ustedes hoy día Está recurrente, encendimos la televisión y lo primero que vemos es crímenes... No, y da miedo andar en la calle, yo ya claro, lo ando en la calle ahora por lo mismo. Imagínense jóvenes que quieren eh, ocupar su tiempo, como Nicolás, eh, ocupa el tiempo en hacer música. Sí. Oye, eh, antes que... Bueno, después de que toquen, le vamos a preguntar al, al Nico cómo es la vida de músico. <risa> Tiene que andarse sacando a las mujeres encima. Jajaja. <risa> Bueno, este, este es el último tema que vamos a interpelar, interpelar Este tema lleva por nombre, como le contaba antes Eterno Así que Con mucho cariño para todos los que están escuchando Que se han perdido su ser querido eh, Con mucho cariño de San andina para ustedes Fins De que algún día volverás y nuestro abrazo será eterno. De que algún día volverás y nuestro abrazo será eterno. Eterno, pero sé que en el momento de mi partida yo estaré entre tus brazos otra vez y estaré junto a ti. Te sueño, te recuerdo, te dibujo con el pensamiento,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 Tu qué edad tenés tú único? 21. 21, ¿ya saliste 21. del colegio ya? Sí. sí ¿Ya dónde estudiaste? Eh, terminé el cuarto en el Seia. Aquí. <ríe> nocturno. Y metas para adelante ahí. Es eh, estudiar era, música. Me, me gustaría, ¿te gustaría? No que, haya, nada, me que la, la música. Que la música. No gusta, música no gusta. De hacerle empeño, güey. Sí. De ir a hacerle empeño, buscar la manera Cómo poder estudiar eh, Esto porque Se ve que talento tiene mucho gracias. Demasiado Y eso canalizarlo con música Y poder leer partitura Eso sí. le ayuda mucho A poder eh, hacer más cosas sí. Arreglo sí bueno, desearles chiquillos yo les quiero dejar los micrófonos para que ustedes se despidan si quieren, tienen los temitas lo tiramos igual nomás no, que, es que este día lo traíamos a este lo que pasa Al... es que lo aquí el Palermo y el primero, y no iba y iba el, el en en Charano entonces ahora no tocamos el reventario como no, no, correcto ah, pero aquí no hay, no hay problema, es. problema estamos en vivo, te, tírate la quena no, tírate la, ya, dale, dale ya, no. vamos, vamos a terminar con San Grandina Pero bien, pues como corresponde. Y aprovecho de, de darle los micrófonos para que ustedes se despidan. Sí. Eh... Muchas gracias por la invitación, don Vicente. Sí, sí. siempre sí. las puertas gracias abiertas. Gracias a gente que está escuchando. Sí, pues ya la abuelita que se prepare. Pues. Sí, abuelita, feliz ¿Sí? cumpleaños, lavo mucho. Ahí vamos. Ahí vamos con los sacuches. Ya, Fernandito, ahí están los micrófonos para que también se despida usted. Pues. ¿Ah? Eh, bueno, muchas gracias don Vicente antes que, que todo por la invitación estamos muy contentos con el Nicolito así que esperamos que todo esto avance bien, avance bonito y poder armar ya el grupo así que eso, muchas gracias a todos <risa> eh, de mandar un saludo también nosotros, mire, nosotros más que todo esto. acércate eh, al micrófono si, sí, para que salga fue, bueno, aquí voy a hablar un poquito más tarde si, sí, no hay problema que este fue un... Nosotros con el Nico tomamos la experiencia, nosotros fuimos a Iquique Usted vio que sí. fuimos en Iquique Sí, sigo yo Y allá estuvimos con un gran amigo nosotros Que nos hemos hecho amigos a través del tiempo Y quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Chacha Gila ya. Que era, ahora está acá en Santiago Así que él va, acá viene a mostrar su, su tremenda agrupación Que tiene tremendos temas, bonitos Su trabajo es, es un trabajo al que yo admiro mucho Y, y él nos dio muchos consejos allá con el Nico Fue demasiado amable en ese sentido Y aparte que estuvimos allá en la cuna Donde nació la música andina Donde nace Entonces para bueno, nosotros éramos como estar con un juguete nuevo Como niños con un juguete nuevo Y ilusionados pues, y, y estar ahí con Chachajira Aparte que después eh, Invitó a, a Lin Céspedes A Gonzalo Junior A su departamento Y ahí estuvimos, imagínense, compartiendo con ellos un, Algo que era... Para mí era como algo imposible de, de como de conocer a ellos imagínense de bolivia y, y agradecer eso a, quiero, quiero agradecerles al a, a chacha por el, por el espacio por habernos dado la posibilidad de haber conocido ese mundo eh, aparte de ellos también personas súper humildes eh, nos dieron consejo pero fuimos tocados con la mano de boliviano y Y, y los indios de, de Quique Qué bueno. Sí, que bueno con, con el Nico, pero muy contentos llegamos, pero con otra energía todavía, así que estamos muy contentos así que si está escuchando mi compañero Chacha así que David Camus bueno, bueno, un él, él, él también estuvo acá también, sí. con Guamari de... sí, pues, lo conocemos bueno, vamos entonces a escuchar a sangre andina ¿Ya? con toda la fuerza del sol. Oye, si hay equivocaciones no le importa, compañeros. Aquí estamos en vivo. ¿Ya? Oye, se está grabando programas además para que se repita el sábado y además para que para que te escuchen la desfinaciones en Estados Unidos, no, no. Toda la música de aquí, en nuestra provincia Cordillera de Puente Alto, para toda la gente que nos, que nos escucha a esta hora de la noche, música en vivo con Sangre Andina de Puente Alto, que se despide con este tema que lleva por nombre. El trinar de los vientos. El trinar de los vientos. A, a prepararse, Fernando dedica esta canción para el viernes, así que porque creo que 50 kilómetros de viento, así que a trinar los vientos para el viernes. Pagar mi... A la participación de Sangre Andina Nicolás y Fernando Basualto Que estuvieron con nosotros Esta tarde compartiendo toda su música Y le agradecimos que hayan venido Hasta aquí para que para que Conozcan también todos los atributos De la música andina Puente Altina Vamos a ir a la música eh, Vamos a seguir con la Con la programación Con la agrupación Sol y medianoche Ya aprovechamos mandado un saludo a la Sole de Domínguez Que está por allá en los sure con esta canción tan hermosa de Violeta Parra que se llama Casamiento de Negro, pero es para todos los rockeros que nos siguen esta noche también, Ah ¿eh? porque aquí en Los Andinos también hay rockeros, así que vamos a escuchar con La Soledad Domínguez, Sol y Media Noche, Casamiento de Negro. a Sol y Media Noche con Casamiento de Negro, cortito ¿eh? oye que están felices los chiquillos son también felices, te gustó te devuelvo el micrófono eh te... oh esto, usted, siempre nos juega Chueco, pero ah es por ahí a ponérsela Toma. ahí sí, cuidado, ahí está Toma. ¿qué te pareció esta agrupación Sangre Andina eh Yo cada vez más sorprendido con la calidad de los músicos de aquí de de Puente Alto porque, eh, bueno, son talentos nuevos, entre comillas nuevos, eh, tienen mi edad, tienen mi edad los cabros, pero eh, le ponen, ¿ah? ¿eh? No, feliz, pues, claro, y lo bueno es que hacen sus propios temas o no, no hacen covers. Claro, están desarrollando la, cre la creatividad al 100% y eso es bueno. Y con algo auténtico, con algo original. Y desde aquí, de, de aquí, de, de, de la cuna, de la cuna nuestra. Bueno, si que... día, esta noche pudiera escuchar el, el, el, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Leito Vera allá en Estados Unidos, escuchar eh, a jóvenes, jóvenes que interpretan la música sí. andina también. Y eran dos nomás, si sí, no, sí, no vino un, el grupo entero. Cuando que... venga el grupo entero, imagínate eso. Qué bonito, bonito de experiencia sí. eh, Es la idea Guerrero el Arcoíris durante tantos años Durante todos estos años que hemos estado en, en el aire eh, Una de las cosas que nos no, no, no, no apega Es justamente dar la oportunidad A la gente que no tiene esa oportunidad Porque es el espacio que ellos tienen para mostrarse Y que la gente les conozca ya Y eso tiene mucha mucho que ver Y el que hacer De Guerrero el Arcoíris poderlos mantener en el aire y poder difundir nuestra música que es la idea y como de eso se trata de difundir la música eh, voy, a, voy a programar un, tema, ¿tú? Eh, me poner un tema pero tenía pa... yo sí quiero escuchar a osvaldo torres de, de la producción, a ver, ¿cómo se llamaba esta producción? La Libélula, La Libélula es. Yeah. ya La Libélula con Osvaldo Torres, de la producción Fósil. ya yeah, bueno. eh, no Para pasado. recordar a, a este gran músico gran intérprete y además investigador sí, pues y creador. La, tuvimos la oportunidad de, tener, de tenerla aquí, lo no no pudimos, sí, se nos escapó, sí. pero bueno. Pero, pero a, volver, a volver. La Pacha lo va a volver a traer. Esta noche sí lo queremos traer aquí con nosotros y esta libélula con Osvaldo Torres. En l'agua se baña la libellula, la libellula se baña en el agua, en el agua se baña la libellula, la libellula se baña en el agua, desalada desnuda e morena, la libellula se baña en el agua, en el agua se baña la libellula. Rogen benecht, come Uner, un punte Rogergent de buque Roger de uner, Allá abajo, allá abajo está el río, y en el río se baña tu cuerpo. El perfume que sube a mi alma, se lo debo a mi padre el viento. Allá abajo, allá abajo está el río, y en el río se baña tu cuerpo. El perfume que sube a mi alma, se lo debo a mi padre el viento. Ven aquí, mujer mía Que tu macho se está derritiendo Soy la vela que alumbra tus sueños La candela que duerme de día Ven aquí, ven aquí, mujer mía Que tu macho se está derritiendo Soy la vela que alumbra tus sueños La candela que duerme de día Rogenepune, roogenepune Rogenepune gent de punès, rogent de ogent ne conec, Jogent Estamos en la libélula con Osvaldo Torres, esta noche, acá, en Los Guerreros del Arcoiris. Agüita, que queremos agüita, ¿cierto? De ahí voy a programar yo el, el señor Puricamani de Lurimarca. Lo necesitamos, necesitamos sí. una lluvia. Bueno. Antes, antes no sé, llovía en abril... También llovía en enero, en febrero, a, abril, en marzo. Abril lluvía mil. Y en abril llovía, ¿cachai? Y ahora no cae una gota de agua. No, no sé qué pasa. Estamos súper mal. Lo que pasa es que los jóvenes tienen, tienen todos los ríos ahí acumulados. ¿ves? Arriba, donde ellos los tienen. Oye... Y el ciclo del agua se interrumpe. ¿ves? Por lo tanto, Por eso, no después... Lluvia. Tú tú hoy haces una programación ahora. ¿Cuál es la tuya? No, ya? voy a poner un temita. Se llama... Eh, Juanito Laguna Remonta un barrilete ah, que, que es un poema de Hamlet Lima un poeta argentino ya y musicalizado y por quien? Por, por Inti Yimani mira que hermoso esta noche Ahí está Juanito Laguna con Inti Gimani, programación hecha mi compañero. Y bueno, hay un, un conglomerado, le hablé de Nante y yo, pues le hablé de la, de la actividad que fue el sábado recientemente pasado en el Teatro Palermo, estuvimos comenzando la conversación del programa con eso y está comunal del Partido Socialista escuchándonos esta noche, así que les mandamos un saludo desde aquí, Los Guerrero, El Arcoiris, y les felicitamos, porque por esta tremenda labor, sé que es muy difícil lograr poder hacer una, una producción como la que ustedes hicieron, muy hermosa además, es una puesta en escena muy hermosa, emotiva, con gente como como la Fanny Puyarolo, invitada, gente que... ...que marcó un hito en la historia de nuestra patria... ...y que son héroes anónimos... ...ya... ...que lucharon por, por la libertad de este pueblo... ...libertad que... ...que debemos de cuidar y proteger... ...debemos de... ...hacer cambiar este país... ...y los chiquillos del... ...de la mesa directiva están escuchándonos... ...les pedimos si... ...si quieren escuchar algún temita en particular... ...del grupo Iyapu... ...quizás, no sé... Quizás de Quilapayún, quizás... ¿eh? O quizás de Arapacha. Bueno, a ver si no nos mandan un temita para que nosotros se los coloquemos aquí. ¿Ya? Y le vuelvo a repetir los saludos para que nos sigue esta noche. ¿eh? El... El Daniel de Chans, mi gran amigo. ¿Ya? ¿eh? Y... Además... Eh... La Paolita que logró conectarse, ¿ya? Así que un saludo para ella también desde aquí, lo que es Reolar Coiris. Bueno, pues. A lo que vinimos. Ah, quieren ¿quiere un tema de los jaivas. Ya, ya. Así que le vamos a poner eh, el arrebol, ¿ya? Que eso va a pasar por allá el domingo después que pase este... Este pequeña pequeña agüita que la necesitamos y la y la, la queremos con ganas después de eso va a venir el arrebol esta noche con la gran agrupación los caiba para toda la mesa directiva del comunal del partido socialista de puente alto para ustedes chigu Bye. Tremendo tema, ya, el tremendo tema que estábamos escuchando, de la revolta para la mesa directiva del Partido Socialista. Y aprovechamos también mandar un saludo a todos los trabajadores que este lunes eh, tienen su día, el Día del Trabajador, ya, para todos los, los que hacen grande este país, porque son ellos los que luchan por, por hacer crecer. Si bien es cierto, los empresarios son los que la llevan, pero... Sin la fuerza motora que son los trabajadores, nada podría hacerse. El proletariado. El proletariado, el obrero campesino, <risa> el estudiante. Ah. Bueno, y luego vamos a poner la cuequita de, de la CUT, ¿te parece? Para todos los trabajadores, para anteponerlo a lo que a lo que es el primero de mayo, ya que vamos a celebrar el próximo lunes. Y ahora vamos a invocar con toda nuestra fuerza el sol, los vamos a unir con la agrupación urimarca los vamos a unir con todos los los, los todo, Wiri Wilmalkus, todo todos ajayu. los espíritus uh. de las montañas y todos los achachilas que nos quieran escuchar esta noche para invocar el agua, ¿cierto? Sí, no, Marcos, sí. Entonces vamos a escuchar el señor Purikamani con Urimarca invocando esta guita Ahí está, pues, Uri Marca invocando el espíritu del, del dios del agua, por ¿no? cierto, que nos mande agüita, que San Isidro se acuerde de esta tierrita que le hace falta para que se empiecen a poblar de verde los, los, los, los cerros, ya. Así que ojalá todo salga bien, ¿po? ya. Y nosotros queremos volver a reiterar el saludo, porque no vamos a estar, pero vamos a estar el miércoles, si el miércoles igual le vamos a hacer un... un sé si es que estamos, vamos a estar un, un sí, programa especial de eh, música, pero a los trabajadores. que este miércoles parece que no, ah, vamos, no, no voy a poder venir. No, po, de veras, que este miércoles no vamos a estar. Sí. No vamos a estar en el aire. El, el sí, miércoles el, el su siguiente el, el vamos a estar... se lo dedicamos. <risa> se lo dedicamos ahora porque va, va, va vamos a tener que repetir el programa. Así que discúlpenlo, pero no se puede. Así que vamos a escuchar ahora para todos los trabajadores de chile para todos los trabajadores del mundo porque un día internacional del trabajo ya y todas las todos lo, todos los primeros de mayo la gente se acuerda del porqué de las mujeres y todo eso pero no se no se acuerda no se acuerda de algo muy importante en chile la central unitaria de trabajadores esta central que de alguna u otra manera ha sido fuerte muy fuerte en muchos tiempos y esta noche nosotros queremos recordar a don clodar clodario ble un, un, los una persona de, de un carácter muy humilde clauditano tan humilde tan humilde que muere el eh, cuidado por los curas franciscanos eh, él tiene una un pasaje que, que que escribió cuando estuve en el patio de los cogoteros, en el tiempo que fue encarcelado. Sí, muchas veces. Y, y él, claro, él reconoce a, lo, a los cogoteros que que lo trataron como como una persona completa, de hecho, creo que lo trataron mejor que lo que lo habían tratado afuera de la cárcel, así... Porque bueno, lo, lo reconocían lo reconocieron porque él él, está, él luchaba por, por los derechos de los trabajadores en ese tiempo. Muchos de los derechos que nosotros tenemos ahora... Eh, fueron logrados por él. Y costaron muchos años. Y, y claro, no solo por él, él quizás fue a la vanguardia de un movimiento, de un movimiento obrero que se viene gestando hace mucho tiempo también. Pero hay que tener en cuenta también esto esta parte de la historia estos procesos y sí, de, de la memoria obrera que claro no y, que, y que nosotros tenemos muy frágil la memoria para no recordarlos de aquellos que hicieron grande este país ya sí, justamente eh, y hoy día esta noche nosotros queremos recordar a don clotario les uno un personaje humilde con su barba blanca y su típico overol claro el toda su, vida. Toda su vida con los bototos Representando a lo que es la Fuerza Obrera Para todos los trabajadores de Chile En este día un poco adelantado Esta cueca que habla de esta unión de trabajadores A través de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile Sa como el la ahí está este pequeño pero significativo homenaje a todos los trabajadores de nuestra patria, ¿ya? Que ojalá las reivindicaciones logren escucharse, que que vaya de acorde este sueldo con la canasta mínima porque este país está pasando por cosas difíciles en estos momentos. Esperemos que que los que gobiernan lo hagan bien para que no tengamos vicisitudes y ya podamos ir saliendo a flote después de una larga pandemia de un alzamiento social de qué si yo de un, de, un, de, un, de una candidatura a presidente también entremedio en donde las cosas en, en latinoamérica tampoco han estado tan buenas ya tenemos casos de presidentes que están renunciando y que el caso más patético que tenemos en, en sudamérica obviamente que en nuestro hermano pueblo venezolano que la está pasando muy mal eh, con migrantes por todas partes de, del mundo que tuvieron que salir de su patria por por las mala por las malas gestiones que existen por los hermanos de argentina que la están pasando muy mal con un con una finanza que está quebrada total, un país que hace unos años atrás era mirado como una potencia. Es triste lo que le está viviendo el pueblo argentino. Solarizamos con ellos también, pero también solarizamos con nuestro hermano vecinos del Perú, que también la pasan mal, porque ahí también casi la mayoría de los gobernantes cuando llegan a la presidencia juntan las manos. Y son... ...bueno ahí son encarcelados... ...porque ahora llegó uno... Extra, eh, ...lo trajeron del extranjero... Eh, ...por por malversación de fondos... ...también con el país... ...entonces esto que está pasando en Latinoamérica... ...y en Sudamérica... ...nos va a chocar de alguna manera... ...nosotros como un país... ...que somos un país en vías de desarrollo... ...nos falta mucho todavía... ...mucho, mucho, mucho... ...ya... ...y también eh, felicitar... ...por supuesto las cosas buenas, porque hay cosas que, que hay que felicitar y gracias a Dios también que fuimos beneficiados con este con este este orden de seguridad para nuestra comuna que comenzó a, a ya a, se echó a andar esta semana eh, y que eh, bueno, yo creo que va a traer muchas cosas buenas porque eh, hay que parar la delincuencia de alguna manera hay que pararla tiene que decir que se aprobaron la las 40 horas laborales. Ah, sí, pues también pues. por ley. Sí, bueno, pero eso va a pasar como en algún año más, pues, o sea, sí. no no va a ser ahora. Hay algunas empresas que ya lo tienen ya, pero hoy día con el o sea, tema es que en Francia trabajan 35 horas semanales. Claro, lo que pasa es que es que ahora hoy día la tecnología te permite poder hacer eso, o sea, pues, como la pandemia te lo demostró. Y quizás lo más importante es que sobre la producción está el bienestar de las personas que trabajan para la empresa, pues bueno. Bueno, perdón, eso eso lo, te, lo tenía muy claro ante la empresa, por ejemplo, sin ir más lejos, va no vaya más lejos, la empresa Papelera le pues, eh, entregaba a sus trabajadores casas que posteriormente sí. quedaron para ellos como son la papelera en este caso la población papelera claro, eh, entonces antiguamente lo, la empresa tenía mucho que ver con el trabajador en el, en el bienestar del en trabajador, en el ámbito más social digamos claro, por ejemplo la textil Victoria tenía en su interior acá en Puente Alto tenía canchas de pero tremendas canchas de básquetbol de voleibol, si sí, algo pasó de repente que no sé como que se fueron desintegrando las industrias nacionales o bueno. ...es que se fue perdiendo los sindicatos... ...y al perder los sindicatos... ...y y, y ahora que la, los sindicalistas... ...muchos de ellos son sindicalistas de papel... ...están nomás, asegurados... Por, claro. ...son sindicalistas de papel... ...no, les dice... Eh, ...los pulmones vírgenes... Claro. Dicen, ...no han trabajado ni un día... Bueno, dicen, eh, pero, pero, ...pero eso de es alguno nomás... ...porque hay que sacarse el sombrero... ...con muchos dirigentes... ...que han entregado su vida... ...a, a este movimiento y que han hecho... De, ...de la dirigencia... ...algo muy hermoso... ...yo en eso resalto... ...bueno yo fui dirigente de ocho... Eh, ...seis años... ...del sindicato de la Corporación Municipal Buente de Puente Alto... ...es diferente la cuestión... Sí, bueno. ...no no si sí, aquí también se puede tejer... Sí, bueno. en, to ...en todas las casas se de cocenaba... ...decía mi abuela... ...así es. así que bueno... ...pero le mandamos saludos... ...a los dirigentes... Eh, ...también de los distintos sindicatos... ...que hay en Chile... Y, y ojalá sea un día también de, de descanso también, pues le va a servir mucho Nos vamos a ir, pues, nos vamos a ir despidiéndolo hasta a ver si en 15 días más volvemos, ojalá Y si no, sí, sería No, yo creo que sí, si no, bueno, hacemos un programa bien stream para pa despedirnos, no sé pero Sí, algo haremos Oye, claro que ahora el 3, eh, en algunos lugares se, se festeja todavía la Cruz de Mayo entonces... Algo muy tradicional Sí Sí, porque ahí en La Nueva Amanecer donde estamos nosotros con los chiquillos del taller nos pidieron si podíamos acompañar la procesión y no podíamos negarnos si nosotros funcionamos ahí en el espacio Claro, por supuesto Es una es una vuelta de mano Claro, no, está bien, muy bien Bueno, pues nos no volvemos a encontrar cuando nos volvemos a encontrar sí. <risa> sí. Nos vemos cuando nos veamos los vemos cuando los veamos de nuevo y deseándoles que que ustedes tengan una buena noche, un buen fin de semana largo y también, por supuesto, toda una vida buena y, y volvemos a reiterar los saludos para y la fuerza para Ariel Bravo del grupo Kodachi, que ojalá pueda recuperarse de su enfermedad y a la distancia también, tengo un primo, así que ojalá que también se pueda recuperar, ¿Eh? gente enfermita que está a esta hora en distintos lugares tengo un sobrillo también que está muy mal así que un saludo para toda esa gente que está enfermita, que Dios la recupere ya, los que están hospitalizados ahí en el Sotero del Río para todos ellos un saludo especial nos vamos pues, hasta el próximo miércoles, miércoles estamos con ustedes, con Guerreros del Arcoídez y nosotros los vamos a despedir con qué tema con Jackie es un tema de, de Otávalo Otávalo Pero interpretado por Bolivia Manta Bolivia Manta, una, una recopilación Triste corazón, quiere decir Bueno, vamos a escuchar entonces a Bolivia Manta Y nos despedimos hasta hasta que nos veamos ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Nuestro cuello de amor y sol